En Berriozar y Ratia, 90 minutos contigo en el 100.8 de la FM Programa que también lo puedes escuchar, lo puedes volver a sintonizar en el fin de semana, sábado y domingo Eso sí, en repetición en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde en el mismo dial El 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia ...y programa que también lo puedes escuchar cuando a ti más te guste... ...a través de la página que tenemos en las redes sociales... ...a través de facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia... ...que como te cuento cada semana... ...aparte de subir el programa Euskal Música en cuanto concluye... ...también eh, pues eh, te ofrecemos las noticias más destacadas de la semana... ...los videoclips de los grupos de Euskal Herria... ...y alguna que otra canción... Y por supuesto, carteles de los grupos que van a estar actuando en los lugares de Euskal Herria. Todo ello en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. El programa Euskal Música en las redes sociales. Hoy tenemos un programa refleto Tenemos entrevista a la formación de Noain, a la formación Éxtasis hace unos meses ya editaba lo que es su primer larga duración, más concretamente lo hacía en el 2014. Una entrevista que realizaron nuestros compañeros de Rock en Llamas, un programa dedicado al metal en una emisora de Barcelona. Aparte de esa entrevista con Ecstasy, banda de Noain, escucharemos, entre otros, a la formación de Tafaya Zartacoca con su segundo larga duración Odol Berriá. Y un par de novedades. El nuevo trabajo discográfico de Sura, En Un Cari Escutua, escucharemos el adelanto discográfico de esta banda y escucharemos dos de los temas del nuevo ar... del nuevo trabajo discográfico de la formación Gaste Izarra Sarpa, el álbum Aire Berria. Comentarte que con Sarpa tendremos la semana que viene entrevista a través del hilo telefónico. Más concretamente hablaremos con el guitarrista de la banda. Eso será dentro de 7 días. Y por supuesto repasaremos las noticias más destacadas de la semana. Y cerraremos el repaso a las noticias con el adelanto. Del nuevo trabajo discográfico de Leice. Álbum que saldrá el 16 de octubre. Y que aquí en Euskal Música te lo vamos a presentar hoy dentro de la sección de noticias. Todo ello durante estos próximos 90 minutos de 6 a 7 y media de la tarde en la sintonía de Berriozar y Ratia, en la sintonía del 100.8 de la FM. Así que, si te parece, vamos a arrancar el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con la formación Vendetta, una banda que tras estar 10 años en Escalariac, Javiero guitarrista y Luisillo bajista columna vertebral musical de dicha banda, crearon en 2007 lo dicho, esta banda, Vendetta formación que se completa con Peyo al trombón, Rubén a la trompeta y Enrico a la batería y que nace con el espíritu más festivo por bandera. Su primer álbum lo publicaron en 2009 y recogió 13 Composiciones, 13 temas pasados por el tapiz del rock Al citado disco, pronto le siguieron dos más Puro infierno en 2011 Y fuimos, somos y seremos en el 2012 Creciendo el grupo y consolidándose en la escena De forma incontestable Este que te presentamos es el cuarto trabajo discográfico, 13 Balas, un disco de lo más vitamínico, luminoso y trepidante. 13 Balas fue grabado por Pascal Echepare, técnico de sonido del grupo, en su propio estudio de sonido. Hay que comentar que sin perder de vista su genuina aleacción de rock y ska, esta formación, Vendetta, regresa con sus nuevos temas y lo hace con un abanico de posibilidades, ya que hay temas cañeros, temas lentitos y temas para bailar, de todo ha sacado Vendetta en este álbum 13 balas, banda como te comentaba anteriormente, compuesta por Javier a la guitarra y a la voz, Peyo al trombón y a la voz, Rubén a la trompeta y a la voz, Enrico Rubiños a la batería percusión y voz y Luisillo Calandraca bajo y voz, abrimos este cuarto trabajo discográfico de esta formación de Iruña y nos quedamos con los temas Leña al Fuego y Y que el día es con Vendetta, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música. Abriendo camino a cualquier parte, siempre que sea adelante. Disfruto a cada momento Aquí huela flor y a taudes no veo Seguimos pensando que habrá que caminar Después de tanto tiempo no sabemos si a regresar ¿Y Tú qué vas a hacer su beso te quedas mirando al cielo Seguimos a... O es que lo sois el resto Seguimos pensando Que habrá que caminar Después de tanto tiempo No sabemos ya regresar ¿Y tú qué vas a hacer? Te subes o te quedas mirando al tren Seguimos adelante Estaban sonando dos de los temas incluidos en el cuarto larga duración para esta formación de Iruña... Para Vendetta Y de Iruña ¿Qué te parece Si nos vamos con El Stret Ska De una formación De Tafaya De Sartaco Que presentan Su segunda referencia Odel Berria, Su nuevo disco Que vio la luz En octubre del 2014 Y que continúa La senda iniciada Con Kale Kumeak, Su primer trabajo Lanzado en agosto Del 2012 Tras estar tocando Desde 2008 Habiendo superado Ya la barrera De los 100 conciertos Que les han llevado A lo largo y ancho De la geografía de Naf Y además de realizar alguna fecha puntual en Vizcaya, Guipúzcoa y La Rioja, Zartacoca ha visto incrementada su plantilla el verano del 2014 con la entrada de Asier a cargo de los eh, teclados a punto para editar este nuevo trabajo. Odol un disco grabado entre julio y agosto del 2014. Y han estado, como te comentaba anteriormente, en Guipúzcoa, La Rioja, Vizcaya, Nafarroa, también estuvieron en La Farronies el año pasado en Sangotza. Bueno, en definitiva, que han estado... He pues, estado eh, prácticamente en toda Euskal Herria haciendo danzar a la gente. Nos quedamos con este álbum, Odol Berriá, de la formación de Tafaya, Zartacoca, y de él te extraemos los temas Ser o no ser y La lista negra. Música con Sartaco K y este álbum Odol Berria, con esos dos temas Ser o No Ser y La Lista Negra y vamos a seguir bailando porque de... Eh, Tafaya, nos volvemos a Iruña Hemos comenzado con Vendetta de Iruña Nos hemos ido hasta Tafaya con Sartaco K, Y ahora regresamos nuevamente hasta Iruña Con Josu más y su primer Larga duración, menos Punk y más Rancheras, ya estuvieron la temporada Pasada por aquí por Euskal Música Por Berriozar y Ratia para presentarnos Este, su primer larga duración Y aparte de hablar de su trayectoria musical De sus conciertos, de este nuevo álbum También nos eh, deleitaron Con dos temas en directo, en acústico Aquí en los estudios de Berriozar irratiá. Vamos a abrir este primer larga duración y nos vamos a quedar con dos temas: Erris Erri y Urre Balcha. Seri hibiltzea, zezaani pesta esatzen du be zera, baterta ezkin guusia girotzea, polita ba hori ofizioa, baina barauzka handia jarazoa. Que no es voluntad, mandako cachaba hambre danzan mandaco mucho agua, mi otra dadaca de necesitar, coraba vámonos solos junticos al pajar. Mira, ya subió ni más, nos vamos con Sarpa banda que acaba de publicar su primer larga duración y por supuesto es novedad esta semana en el programa Euskal Música, hay que comentar que la banda Sarpa se formó en el verano del 2014 cuando la música unió a Endika Guitarra Usue Guitarra, Iñaki Batería y Johanna Voz, cuatro jóvenes de Gasteiz y Sestau para pasar el rato, tras varios meses probando componiendo y buscando el sonido Iñaki Batería y uno de los fundadores del grupo decide abandonarlo por motivos personales, comenzaron a Sí, una nueva etapa en la que estrenaron local y acogieron a nuevos miembros, Unai a la batería y Samara al bajo. Completada la banda, decidieron celebrarlo dando un concierto en el Gasteche de Castéis Las ganas y el buen rollo les dieron la ilusión de meterse en el estudio a grabar el primer CD con 8 temas propios. Y aquí están, bajo el nombre de Aire Berria esos 8 temas del primer larga duración de la banda de Castéis Sarpa, comentarte que hablaremos más largo y tendido la semana La que viene vía telefónica con el guitarrista Endika, ya que lo tendremos al otro lado del hilo telefónico para hablarnos de este álbum Aire Berria, para hablarnos de la trayectoria musical de la banda, en definitiva, para hablarnos de todo un poco. Mientras tanto, llega ese día, mientras llega el próximo jueves, nos quedamos con dos de los temas incluidos en este álbum. El tema queda titular álbum Aire Berria y el tema Bici Sarela Coe.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 Comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la semana Hoy dejamos un poquito de lado la queda de conciertos y lo dicho, nos centramos en las noticias más destacadas en la sintonía de Berriozario y Ratia en el 10.8 de la FM, como cada jueves, como cada fin de semana, entre las 6 y las 7 y media de la tarde en Euskal Música. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria durante cada semana, cada jueves, cada fin de semana, 90 minutos para ti. Y comenzamos con la formación Pyramans, integrada por Gorka de Berri Charac, Chiqui de Casbat, Marino Goni e Imanol de Biderchan, que vuelven a la carga con nuevos temas y una gira de conciertos por las principales plazas de Euskal Herria. En Iruña actuarán el 7 de noviembre en la sala central a partir de las 8 y media de la tarde. Las entradas ya están a la venta por 10 euros en musicaze.com barra Pyramans. El grupo seguirá con los temas del LP que vio la luz en 2006 y canciones nuevas que grabarán probablemente antes de acabar este año 2015. Vamos con una anécdota de la banda legendaria Cortatu, ya que el pasado jueves 1 de octubre hacía 30 años que salía el primer LP de Cortatu. Y hacía 27 años que grababa el directo en la Plaza de Toros Asken Gudadanche en Iruña. El sábado 31 de octubre se va a celebrar el gasteguna en la localidad de Iruzún con actividades y a partir de las 10 y media en el frontón con un festival a cargo de los grupos Ichiaren Semeak, Caótico y Triquicio. Las entradas ya están a la venta por 8 euros en picusar en Altsazu, Bitoki en Echari y Lekuona y Enrico en Iruña. Y acabamos el repaso de las noticias con la banda Gipuzcuana Leice, que presenta el primer single Hundiéndome en la noche. Adelanto de su nuevo trabajo discográfico Cuando te muerden, Hundiéndome en la noche. Habla de la necesidad de contacto humano que tenemos todos en esta sociedad fría. Y, distante, y como dice la canción Hoy me quedaré solo junto a ti El próximo 16 de octubre Lanzarán los 11 temas que incluye este nuevo álbum Con el que mostrarán su visión De la situación actual Nosotros nos quedamos para cerrar El repaso a las noticias de la semana Con El Sencillo Adelante Disfrutando del tema Hundiéndome en la noche Sonando el adelanto discográfico Para esta banda guipuzcuana, para Aleice Que lo he dicho, el 16 de octubre Lanzará nuevo trabajo discográfico Con 11 temas, pero ahí están Cerrando las noticias Más destacadas de la semana, con el sencillo Hundiéndome en la noche Y ahora nos vamos con la entrevista Que realizaron nuestros compañeros De Rock en Llamas, el programa Que se emite cada semana en una Emisora barcelonesa, una entrevista Que realizaron a la formación Éxtasy de Noain, hablaron sobre su su primer trabajo discográfico sobre su trayectoria musical sobre su posible segundo larga duración, que están ahí eh, pues ya componiendo canciones, bueno, mejor que te lo cuenten ellos, que te lo cuenten Ecstasy eh, de Scenoine eh, con esa entrevista que realizaron, lo dicho nuestros compañeros de una emisora de Barcelona en el programa Rock en Llamas año 2011, aunque es un poquito más tarde cuando le da mucha más caña. Eh, ellos nacen con Jorge, el guitarrista que hoy tenemos por aquí y Silvia, la, la vocalista del grupo. Se llama Éxtasis, son de Noáin, de Pamplona. Tengo ahí a Jorge, buenas. Hola, muy buenas, ¿estáis? Bienvenido y, y gracias por, por estar por aquí, por Rock en Llamas. Ah, gracias a vosotros. Como he dicho, Eh, aunque nace digamos el proyecto de la banda en el año 2011 no es hasta un poquito más tarde cuando la banda realmente comienza a hacer eh, lo que es comienza a ser realmente lo que es una banda grabar, eh, ensayar y, y todo esto eh, realmente comienza un poquito más eh, más adelante, ¿verdad? Sí, todo empezó como bien comentas en 2011 cuando Silvia y yo dejamos una banda anterior. Y juntos los dos decidimos eh, hacer un proyecto que no sabíamos qué iba a pasar con él, ¿no? Eh, decidimos hacer un disco los dos solos, eh, componer los dos solos y ir grabándolo todos todo los dos solos, ¿no? Sin, sin nadie más alrededor. Y eso nos llevó cerca de tres años hasta tener el, el disco completo. Y aunque es verdad que, que contamos con alguna colaboración para hacernos solos de guitarra y, y las baterías que estaban pensadas para que no fuesen programadas, pues eh, nos ayudaron también unos amigos de aquí de, de Navarra, a, a grabar la batería real, ¿no? Y, y luego ya cuando tuvimos el disco terminado fue cuando cuando buscamos lo que es la banda para poder salir a tocar en directo. Entonces ahora la banda, ¿cómo se con... ah. ¿quién es la la conforman? Bueno, pues la banda está Silvia al frente, ¿no?, a la voz que, que lleva desde el principio conmigo. Yo estoy a, a una de las guitarras, eh, David el Gallego, tenemos al bajo, Tu tumba está a la batería y, y hemos tenido ahora mismo un, un cambio de la banda y, y ha entrada a la otra guitarra Chema Herrero. Revolution, es como se llama el, el disco de la banda, el disco debut y, y la verdad que suena muy suena muy bien. Eh, ha recibido también, he visto que ha recibido buenas críticas y, y es lógico porque si el disco es bueno, pues lo lógico es que reciba buenas críticas, ¿no? Pero ese Revolution, pues cuéntame un poco, eh, ¿qué habéis metido aquí?, Eh, ¿Os habéis dejado alguna canción Para otro, para más adelante? No sé, un poquito Cuéntanos, ¿qué es Revolution? Bueno, pues eh, Revolution es un poco lo que lo que Nos sale así día a mí de, del corazón ¿No? Este primer disco lo hicimos Entre los dos solos y Pues eh, nosotros hacemos música por, porque nos gusta ¿no? ¿No? No lo vemos ni como un negocio Ni una moda seguir ni, ni nada de eso, ¿no? Hacemos lo que nos gusta Y... y... Y queda re, muy reflejado ¿no? en el disco. Eh, para este disco grabamos 12 temas, lo que pasa que en el disco finalmente solo se, se editaron 10 por por decisión de la, de la compañía discográfica. Y la verdad es que tuvimos muchas dudas eh, entre ellos y nosotros eh, qué temas dejar fuera, ¿no? Porque realmente habíamos grabado 12 temas que yo creo que ninguno era de relleno. Y sí que es verdad que se han quedado dos temas fuera que quién sabe, ¿no? si, si más adelante saldrán, eh, no creo que salgan en otro disco, pero igual en algún en algún single o alguna historia así, pues pues quizás en el futuro vean la luz. Este grupo, Ecstasy, es un grupo de hard rock, eh, también es algo melódico. He visto que os, os han llegado a comparar un poquito con Bon Jovi. Yo no sé si es porque quizás es una vocalista la que tenéis, pero no veo el, el parecido. No sé con qué tú dirías que os parecéis o qué grupos eh, os fijáis en ellos, son vuestras influencias. Bueno, pues eh, a nosotros lo que nos gusta es el hard rock potente y, y sí que es verdad que, que todas esas grandes bandas de, de los 80 como Bon Jovi eh, en aquellos años, <risa> no ahora, eh, The Fiepa, White Snake, Dokken y compañía, pues pues nos han influenciado mucho, ¿no? Lo que pasa es que, que estábamos en 2015 y, y también seguimos a bandas actuales como pueden ser The Poodles o Eclipse, hit toda esta nueva jornada de bandas y yo creo que, que tenemos una, una buena mezcla ¿no? de lo que es un poco una producción actual pero con, con muchos guiños a, a lo que se hacían los años 80. ¿no? Y, y yo creo que ese es un poco el, el secreto de, de este disco. Como he dicho, Revolution salió el 20 de octubre de 2014 y como suele ocurrir cuando sacas un disco pues llega un poquito la gira para promocionarse un poco ese disco y que la gente pueda eh, descubrir el disco, descubrir esas canciones y descubrir ese ese grupo, en este caso Ecstasy. Eh, ¿Qué tal fueron los primeros conciertos, Jorge? Bueno, la verdad es que estamos súper encantados de la respuesta del público, ¿no? porque Eh, yo creo que, que hemos sido unos privilegiados Ya que con este disco Desde que salió hemos podido girar eh, Dos fechas con Crazy Leaks eh, Tres fechas con Tiger Tiger Abrimos un día para august Dos días también abrimos para, para Para Un Rojo Tres días con, con Eclipse y, y otro grupo sueco Y un, un festival que también tocamos Con lo cual eh, hicimos una gira De, de 13 fechas si, si no me equivoco no Lo que era la primera parte de la gira Ahora, después del verano, vamos a, a comenzar ya con la segunda parte de la gira, que, que nos va a llevar por 10 u 11 ciudades, también por todo España, y, y la verdad que, que la respuesta del público ha sido genial. Antes de meternos en, en el tema concierto, nos vamos a apartar un poquito de ese tema, y voy a ir a una cosa que me gusta mucho, los videoclips. Habéis sacado dos, el último no hace mucho, la verdad, hace 3-4 meses, es, el disc, es de la canción llamada Revolution, y... Me gusta preguntar siempre a los grupos ¿eh, ¿Vais a sacar algún algún videoclip más o hay en mente? No sé Sí, tenemos un videoclip que ya está grabado Que es el tercer single que se llama It Is You Que es la, la balada principal del disco, por así decirlo Y va a salir yo creo que la primera o la segunda semana de septiembre Que coincidirá un poco con, con el anuncio de, de toda la gira que vamos a hacer Que ya tenemos varias fechas cerradas Pero todavía faltan unas cuantas por, por cerrar un poco como, como promoción a, a la gira, pues saldrá el tercer videoclip, y que yo creo que va a sorprender a, a más de uno, ¿no? Tienen el, el videoclip, como he dicho, Revolution, el de Stranger. Los dos se pueden en, encontrar en YouTube. ¿Y cómo se pueden encontrar a vosotros? Y sobre todo, ¿cómo pueden conseguir el disco, Jorge? Bueno, pues para, para buscarnos a nosotros es muy fácil, ¿no? Puedes ir directamente a la página web de la banda, que es www.extasyband.com O, o en el Facebook de la banda, que es eh, Ecstasy, ¿no?, a, a solas. Eh, el disco, pues, eh, en la página web lo puedes conseguir directamente, porque además te lo, te lo mandamos nosotros, ¿no?, firmado con, con un póster de regalo y más cosas. Y luego, pues, eh, lo pueden comprar también en, en todas las tiendas Tipo, lo pueden comprar en, en Sun Records en Madrid, lo pueden comprar en, en todas las plataformas de, de Amazon, eh, en iTunes, en todos estos sitios, en Ebay y todos estos sitios ¿no? lo, lo pueden también pueden escuchar un poquito eh, en SoundCloud también verdad que habéis subido alguna canción por allí sí, el, el disco entero lo pueden escuchar también en, en Spotify en yo creo que en Revernation en todas estas plataformas en iTunes también lo tienen lo pueden escuchar tranquilamente y luego si les gustan pues eh, cada uno es libre de decidir yo estoy viendo aquí los precios y son 10 euros el, el, el disco y si encima eh, como tú has dicho viene un póster firmado joder, eh, creo que es, es un regalo con los tiempos que estamos. Bueno, sí, teníamos claro que, que, que desde, desde el principio que si queríamos ofrecer algo a los fans pues tiene que ser algo que, que sea asequible, ¿no? Y más, tal, tal como está la cosa. y Somos una banda nueva que, que no se nos conoce mucho, así que desde el principio decidimos poner un precio de 10 euros por el CD y, y como te digo, no eh, siempre a todo el mundo le mandamos no uno, aunque pone un, que, que le regalamos un póster, pero le mandamos siempre dos o tres modelos diferentes de póster que tenemos. Y, y antes teníamos púas que se nos han agotado y tenemos que volver hacer y cuando tengamos pues también le regalamos alguna púa de regalo, ¿no? Por cierto, la, la caratura del disco, no sé quién lo ha hecho, está súper chula Sí, es un bandés que se llama Jan Irlund de los Dark Group Studios que ha hecho portadas para Michael Schenker, para Manowar también ha he hecho alguna y un montón de grupos del de norte de Europa Y la verdad que, que estamos muy contentos, tanto con la portada del disco como la portada del primer single, que fue Stronger. Que también lo, lo editamos en formato físico y también creo que es una portada bastante chula. 10 canciones dentro del disco, eh, son como 10 hijos, pero mm, si, tuvi si tuvieras que elegir a una o dos canciones, ¿cuáles elegirías como favoritas? Bueno, más que elegir como favoritas, yo creo que, que la canción que, que abre el disco, que por eso decidimos que fuese el primer single Stronger, muestra muy bien qué es lo que es Ecstasy, no eh, tiene un poco de todo ¿no? tiene un, un riff potente tiene tiene una base muy fuerte debajo de, de batería y bajo, un gran solo de guitarra y luego sobre todo tiene mucha melodía ¿no? sobre todo en las voces, muchos arreglos también con, con teclados y con voces y un poco yo creo que define bastante bien lo que lo que es la banda ¿no? eh, fuerza y, y melodía a partes iguales vais haciendo ya cosas nuevas para el próximo CD? Si hay cosas en mente, si vais a tomarlo con calma, acabar primero la gira y después un tiempecito para, para el estudio, no sé. qué ¿cómo, ¿Cómo vais en el tema de segundo CD? Bueno, pues vamos eh, sin prisa pero sin pausa, como se suele decir, ¿no? Eh, sí que hemos empezado a trabajar en, a, en alguna idea que, que tenemos. Tenemos como cuatro temas ya comenzados, bastante, bastante definidos. Pero es algo que no queremos precipitarnos, ¿no? Nos hemos pegado tres años para tener este disco hasta que hemos estado contentos de cómo ha quedado. Y para el segundo, pues queremos un poco lo mismo, ¿no? No queremos eh, pecar de, de correr por sacarlo cuanto antes y que luego el disco pues no merezca la pena, ¿no? Porque a día de hoy, para mí, eh, como fan, ¿no? Eh, cuando un grupo saca un disco que es una castaña, pues, eh, joder. Eh, los tiempos que corren, no que sabes lo difícil que está vender discos y que encima compres uno y que no merece la pena, pues vamos, eso para mí es imperdonable. ¿no? Entonces, para, para los muchos o pocos fans que, que vamos haciendo, queremos estar convencidos de que merece la pena el material que, que grabemos y, y solo lo editaremos cuando cuando estemos seguros de que, de que merece la pena. ¿no? Por eso un poco no saber una fecha de cuándo saldrá. Me gusta, me gusta el plan, me gusta me gusta lo que oigo, me gusta lo que digo porque es verdad, tienes razón, hay que ir... Eh, y además, es mejor que os tiréis cinco años, si hacen falta, para que saquéis un buen disco, que tardéis un año y saquéis una castaña, como tú has dicho. Mejor así como lo haces. Sí. es que es una pena que grupos... Eh, bueno, yo no me voy a nombrar, ¿no?, porque estaría feo, ¿no?, por mi parte, pero, pero grupos eh, internacionales, digo, ¿eh? y uh -huh. que sacan discos cada dos años y joder, que compras el CD, tiene 12 temas y son merece merecen apenas 3 ¿no? y casualidad que son los singles, que graban unos vídeos bien chulos y luego el resto del CD es una castaña Entonces, pues, pues, eso es algo que yo tengo muy claro que, que no quiero hacer, ¿no? por lo menos eh, eh, voy a poner todo por mi parte para, para que no sea así Bueno Jorge, para la gente que no sabe quién son Ecstasy, pues eh, no sé te doy un momentito para que convezcas a la gente de... de... ¿Por qué debe escuchar a este grupo de Noain, de Pamplona? ¿Por qué debe escuchar Ecstasy? Por lo menos darle una oportunidad y poder escuchar a este grupazo. Bueno, pues eh, yo animo a todo el mundo a que, a que pierda 10 minutos de, de su vida y entre en YouTube no y vea nuestros dos primeros vídeos, tanto Stronger como Revolution. Y ya una vez que, que han escuchado lo que hace la banda, pues, eh, pues decir a lo ¿no? mejor si, si nos dan una oportunidad o no. Eso ya depende de, de cada uno. Y la verdad es que nosotros estamos súper agradecidos de la respuesta que estamos obteniendo tanto en los conciertos como en los medios, como como en los seguidores, ¿no? A través de las redes sociales. Jamás hubiésemos esperado esta respuesta, sinceramente. Y, y bueno, pues un poco animar a todo el mundo que, que, que escuche un poquito al grupo y, y si le gusta adelante y si no le gusta, bien pues nada, no pasa nada, ¿no? Eh, hay millones de grupos y cada uno es muy libre de, de elegir lo que le gusta. Pues ahí está, Ecstasy, Jorge, el guitarrista de, de la banda, siempre acompañado por Silvia, que es una vocalista espectacular, y nada, eh, Jorge, pues por mi parte, nada, desearos mucha suerte, y nada, mucha suerte, y gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, y la verdad que en Barcelona fue nuestro último concierto hasta la fecha, que hicimos ahí el 22 de marzo con eclipse y Toxiclows, y fue, fue espectacular, ¿no? Nos, nos recibieron súper bien, a la gente le gustó mucho el, el concierto de las tres bandas ¿eh? luego uh, cuando acabamos el concierto venimos un montón de discos también, o sea que estamos con unas ganas locas de, de poder volver por allá no Pues aquí os esperaremos, muchísimas gracias Jorge A vosotros, un saludo mm. Ahí está la entrevista que realizaron nuestros compañeros del programa Rock en Llamas... ...de una emisora de Barcelona a la formación de Noain Ecstasy... ...con motivo de la salida de ese nuevo trabajo discográfico... ...primer trabajo que editaron en 2014... ...y atentos, atentas, porque como bien has podido comprobar... ...pues eh, parece que va a haber segundo trabajo discográfico... ...no sabemos si dentro de poquito o como bien decía, dentro de cuatro años... ...nosotros seguimos compartiendo contigo más música... ...y nos vamos con una novedad, nos vamos con el grupo Zura que en su trayectoria ha recurrido a trabajos de diversos poetas y escritores a la hora de escribir las letras de las canciones, La Guaseta y Lorca, por poner dos ejemplos. En la preparación de este nuevo disco, tuvieron en cuenta principalmente la novela Letúriaren Eguncari Ezcutua, por la fuerza que tiene el libro, tanto desde el lenguaje como desde el aspecto poético. Hablamos del primer libro de Chigliardegui, que en 1957 dio comienzo a la nueva narrativa vasca. Al afrontar sus textos, han utilizado el Coyax, Remix, Buclé y Recreación. Es decir, han repensado, interiorizado y actualizado el libro de Chilandergui, asentándolo plenamente en la estética del rock para sacar adelante este trabajo discográfico. El álbum se hace llamar Eguncari Skutua y nos vamos a quedar con el adelanto de este nuevo larga duración. El tema París. Ellos son Sura. Es novedad esta semana en el programa Euskal Música. Nerego gaur tan atzo nere hemen gabe ni ez naiz eser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 gusta música en las redes sociales. Pues con el adelanto discográfico de la formación Sura, el sencillo París, vamos a ir terminando lo que es el programa de, hoy de Euskal Música en riguroso directo, jueves 8 de octubre del 2015, que ya sabes que tienes nueva cita para escucharnos sábado 11, domingo 12 de octubre del 2015, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Ya sabes que en cuanto concluye el programa lo subimos para que lo puedas disfrutar cuando a ti más te guste a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook, facebook.com.eu. Muscal Música, Berriozar y Ratia, pero antes de terminar el programa vamos con una noticia importante y es que la mejor noticia pues la hemos dejado para el final del programa y es que ya sabemos los grupos que van a estar actuando en la decimoctava edición del Atorchu Rock que se va a celebrar como viene siendo habitual cada pues cada año el 26 de diciembre en Atarrabia, los grupos son Riot Propaganda, Sociedad Alcohólica, Non Servium Gatillazo, anestesia Oliva gorriak, ETS eskakeitan Escatu, So y los sopilotes chirriados. Ahí está, un cartel interesante para la edición número 18 del Atorchu Rock La apertura de puertas era a las 4 de la tarde y las entradas ya las puedes conseguir al precio de 15 euros. El día del concierto las podrás conseguir por 20 euros. Las anticipadas en los sitios habituales. Te recuerdo Riot Propaganda, Sociedad Alcohólica Non un Gatillazo Anestesia, Oliva Gorriac s skateán es escatu show y los sopilotes chiriaos cartel para la décimooctava edición del a tochu rock Y vamos a cerrar el programa de hoy con ellos. Lo vamos a hacer con la formación de Noain Ecstasy, con su primer larga duración Revolution y nos vamos a ir hasta el quinto corte, nos vamos a ir con el tema Scream. Con ellos os decimos adiós. Recuerda, dentro de siete días vuelve Euskal Música. Si quieres estar informado, ya sabes, facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Un saludo, agurri.